Como puedes comprobar, hoy el programa de Úscar Música lo hemos comenzado de diferente manera, de diferente forma. Lo hemos hecho con la formación de Lecumberri y Berricharraka. Y es que hoy este programa va a estar dedicado a ellos, a la formación de Lecumberri y Berricharraka, que comenzó como un cuarteto y que ahora en el 2013 eh, pues lo forma un trío. Anda formada más concretamente en el año 1994 y que la semana pasada cumplían su vigésimo aniversario de Anda Dura. Y por eso hoy Heuskal Música les va a hacer pues un homenaje escuchando los clásicos de sus discos, mirándote a conocer un poquito la historia de la banda. Así que, si te parece, vamos a abrir lo que es el primer trabajo discográfico, el álbum debut de berry Charrack, que lo publicaban en 1997 bajo el sello navarro de discos El álbum fue producido por Javi San Martín, grabado en los Estudios Sonido 21 de Esparza de Galar. Y el cuarteto estaba formado por Gorka ruizu a la voz y a las guitarras junto al piano, Aitor Oroja a la guitarra, Miquel López abajo y Aitor Goico hecha a la batería. este primer larga duración de 1997, te vamos a extraer los temas Artificial la tercer corte del álbum, Tortura Nonai, quinto corte del álbum Y de Un Urte Taquero, décimo corte del álbum Así que comenzamos este repaso a Barry Charrack, por supuesto, con su primer trabajo discográfico Su álbum debut Música Dor gai dua d'ago el sistema, edo no nadie tensaidu, tortura el año 1997 donde fue el álbum debut el primer trabajo discográfico para la formación de Lecouveri y Berricharrak y nos vamos, si te parece, dos añitos más tarde nos vamos hasta el año 1999, donde llegaría su segundo álbum el álbum titulado más concretamente y e Kasten, que pues se puede traducir como aprendiendo, estudiando lo dicho, el álbum Fue publicado en 1999 bajo el sello discográfico de Core Discos, producido por el señor arich Arregui y grabado como el primer trabajo discográfico en los estudios Sonido 21 en Esparza de Galar. Este segundo trabajo discográfico contendría 11 temas, de los cuales vamos a destacar el segundo corte, Irizzi, el sexto corte del álbum, Aspaldian Utsitako Zelda y el noveno corte del álbum, Bilusik, Berrich segundo trabajo, 1999 y Kasten. Gitea Bizitzen eranteko Tzaki utxa izan zen Tzaki utxa izan zen Ala jese gitea Bizitzen eranteko Tzaki utxa izan zen Tzaki utxa Ala jese gitea Ahí estaban sonando tres de los temas incluidos en el segundo trabajo discográfico de berry Charrack, álbum de 1999 y Casten. Nos vamos hasta el 1 de octubre del 2001. Bajo el sello discográfico GOR publicaban su tercer larga duración, Squawk Ukabilak Manos Puños. Un álbum en el cual te podías encontrar 13 temas, producido por Kaki Arcarazzo y grabado en Galate Studios en Andoain. La banda en este tercer trabajo discográfico, Gorka Uruizu, voz guitarras, Aitor Oreja, guitarras, Miquel López Bajo y Aitor Goiko Echea, a la batería. De este tercer trabajo, Squawk Ukabilak, vamos a extraer los temas, Pissi Down, quinto corte del álbum, Mundua, Begira Checo, Leyoak, noveno corte del álbum y el tema Il Baño Lenago, corte número 11. Zagutzen ez duran, herri batean, bat batean, isilean bizala gertu naiz Kafetegi baro da sarku, lekua hartu, eta nire ingurura begiratzen jarri naiz Dikote bat musukam undua desaziatzen, bizitza surgantzen, musuz musu maitasun apusten Ez dute bestentzako lekurik apena susten Bistarigiira Harri na nice, na nice, na sai nice, na se nice, nice. taldsteek. Berigusti iekek berri, berri geje enek josa gerakusten dio tain zori onari. Zori ona burari, Sanan seggese test hetseüskalaari. Iru paleesti nasu gola e arma rile gola arma tiro kun matillortu loduua kedo nu. Peda aentzat lutut 07a. Bisialla Iran bisila Iran bis Iran zuari. zenditu berekin, alakoa gara ezin ez egona, zulosakona zenditzen dudana ez da bat ere hona, dutan, askoltan, gegegitan oso maiz, egin ailela oartzen nahi, kamarero, tafe bat utxa eta doblia, gara ez dut hametxik egin nahi, nahi, nahi, nahi, nahi koala, ez dut dillun egia zandugura, haitxain gura, tabakarrik ateran haiko nukekan poko mundura baina kosta egiten zait kosta egiten zait, bai tesari, tesari, tesari damu Hiten ere zektzen du gut ma filtru so oel toia sakatuz a begira zu telebista da nier Che todo zaudete hor saudade or se venir aquí a borrars agua ese yo yevoro hacia algo borro web sistema de baina, bañar baña A seguir con la discografía de la banda y hemos escuchado temas de los primeros eh, tres trabajos discográficos de Richard 1997 y Castle 1999 y Squawk Ukabila 2001. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la banda y es que pues eh, formados en 1994 en Leconberry, de Richard Rack ha firmado hasta el día una discografía de siete discos y un documental haciendo gala de una evolución imparable a cada entrega. Berry Rack Parte de la escena rock vasca se ha lanzado al mundo mediante sus constantes giras internacionales Sudamérica, Estados Unidos, Asia y Europa. Gorka Urbizu a la voz y guitarra, Aitor Golkoeche a la batería, Miquel López Rubio al bajo y Aitor Oreja la guitarra completaron la formación desde los inicios de la banda hasta el 2003. En ese periodo publicaron sus cuatro primeras referencias, todas ellas bajo el sello independiente Gor, de Richard Rack en el 97 y Caste en el 99, Squak Ukavilak en el 2001 y Libre en el 2003. Si con los dos primeros discos lograron formar una importante base de fans en su entorno, fue con el tercero y sobre todo con Libre cuando fueron abriéndose hueco en el panorama estatal y recibiendo notables críticas por parte de la prensa especializada. Su cuarto disco fue catalogado como el mejor trabajo del año por la redacción de Rock Sound. Este disco contiene el hit de Nac Estúalio, en la que colaboró Team de Race Against, dando comienzo a una relación que les llevó a girar con ellos por Europa y Sudamérica. En 2004 Aitor Oreja decía abandonar el grupo Iberrich Rack ...se aventura a seguir como trío... ...centrándose en componer el que se convertiría... ...en su referencia clave dentro de su amplia carrera... ...Hallo Música Il... grabado en un caserio de Eraso por Carlos... ...y mezclado por Ed Ross en Kansas... ...este disco fue muy bien recibido... ...tanto por público como por prensa... ...como lo atestigua el que publicaciones como... mundo Sonoro e, o Enchun... ...lo aclamaran como mejor disco del año... ...con este trabajo berry Charrack... ...explotó el pilón internacional abierto... ...años atrás y se introdujo de lleno... ...en una macrojira que duraría casi tres años, con más de 200 conciertos por todo el mundo. Berrich Arrag realizó un documental de 70 minutos para recoger los sentimientos y vivencias de esta gira, junto al cineasta Yvonne Totorica. El resultado fue Certaraco Amestua, un documental que fue seleccionado en varios festivales de cine, entre ellos el Portobello Film Festival de Londres o el Cinemastea de Vitoria Gasteiz. Después de esta gira, el bajista original Rubio dejó la banda y fue sustituido por David González. Tras dedicarse en 2008 a componer nuevos temas Intercalando breves salidas internacionales En abril del 2009 Barry Charrack vuela a los estudios Electrical Audio de Chicago Para grabar su sexta referencia Junto con una eminencia en el sonido Como Steve Albini De título, Payola Sería la primera referencia del trío Para el reconocido sello run Records En colaboración con la plataforma De la propia banda Only in Dreams Publicado el 14 de septiembre del 2009 Este disco de producción básica Y grabado con tecnología estrictamente analógica incluía el tema Folklore, que fue galardonado con el premio Box Pop a la Mejor Canción Punk en los Independent Music Awards de 2010. Dos años más tarde, ya con Galdar aguirre a la batería, la banda contaría con la inestimable ayuda de Ross Robinson para producir su séptimo trabajo de título Aria. Pues ahí estaba un poquito la... Historia de la banda, la historia de esta formación de Barry Charra Que nos vamos, si te parece, con otro álbum Nos vamos al está el cuarto trabajo discográfico Nos vamos con el álbum titulado más concretamente Libre, cuarto disco de estudio de Barry Charrack Y último con la clásica formación de cuatro Revistas especializadas como Rock Sound La colocaron en lo más alto de la lista De mejores discos de 2003 Publicado el 1 de octubre del 2003 Bajo el sello discográfico Gordiscos Destacamos tres de los temas Incluidos en el álbum Denag es Duvalio Con la colaboración de Tim Riss De Riss Against The Machine Es Nice, al Da Y el tema que da título al álbum Libre Nos vamos hasta el año 2005, nos vamos con el quinto disco de Barry Charrack y punto de inflexión para la banda, reconvertida en trío tras la marcha del guitarrista Aitor Oreja. El título, Cayo música Il, que significa nacer, música, morir, toda una declaración de principios. Este disco abrió la senda internacional para berry Charrack con la posterior gira de casi 200 conciertos por todo el planeta. El álbum se publicó más concretamente el 4 de octubre del 2005 bajo Cheyo Navarro de Gold Discos. Hay que decir que fue grabado por Carlos Osinaga en la casa Machinocerra de Eraso, mezclado por Ed Ross en Black Lows de Estudios en Kansas y masterizado por Mike camper en Tutletón Estudios de Estados Unidos. La banda ya como trío con Gorko Ruizu a la voz y a las guitarras, Miquel López al bajo y Aitor Goykoechea a la batería. De este álbum vamos a extraerte tres temas, Horeca, tercer corte del álbum, Cayo, música, él que la título al álbum, el quinto corte del álbum y el tema, Vueltachea, octavo corte del álbum. Con el álbum Caio Música Y nos vamos hasta el 2009 Pasaron cuatro años, pero entre medias Llegaría en el 2007 el documental de 70 minutos Sertaraco Arestu Y ahora sí, en el 2009 llegaría el sexto disco de estudio Editado por runner En colaboración con Only in Dreams en 2009 Fue grabado con tecnología estrictamente analógica Por Steve Albini Y aprovechando que fue registrado en Chicago Tim McClure, The Race Against, se pasó por el estudio para dejar constancia de su voz a los coros de los temas actung y folklore Este último corte fue galardonado con el premio Box Pop a la mejor canción punk en la Independence Music Awards de 2010. El álbum salió publicado el 14 de noviembre del 2009 bajo el sello Raw Runner. Producido por Stevie Albini Masterizado por Bob Weston Y el diseño corrió a cargo de Gregory Saavedra De este álbum extraemos 3 temas El tercer corte del álbum Maravillas El séptimo corte del álbum Papé Y el noveno corte del álbum Así Eta Bucatu El álbum contiene 11 temas Estaban sonando tres temas incluidos dentro del sexto trabajo de estudio de la formación de Lecumberri, perry Arrak, el álbum del 2009, Payola. Y vamos a ir terminando ya el programa especial que hemos realizado esta semana. A berry Arrak, en Euskal Música, en Berriozario y Ratia, en el 100.8 de la FM y a través de internet en euskiplaza.net. Ya sabes que estamos eh, cada jueves contigo entre las 6 y las 7 y media en directo, cada fin de semana, sábado y domingo, a la misma hora de 6 a 7 y media, eso sí, en redifusión, en repetición, con todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en Euskal Música. ¡Tu cita! De 90 minutos cada semana. Hoy especial, de Richard Ruck. hemos eh, hablado de la historia de la banda, y os hemos eh, dado a conocer los temas más representativos, digámoslo así, de la banda, Berry Charrac 1997 y Castle 1999, Squak Ukabilak 2001, Libre 2003, Hayo Musical 2005, Payola 2009, y esto que suena está incluido dentro del Aria, último trabajo hasta la fecha de Berry Charrac, editado en el 2011. Nos vamos a quedar con esto que suena, el segundo corte del álbum, Albu Calteaca. Con él te decimos adiós, será hasta dentro de siete días. Espero que hayas disfrutado de este homenaje, rendido homenaje, vigésimo aniversario de Perry Charrak. ¡Agur!